B-Blue va a ser el nuevo lugar de encuentro de toda la barriga, lo abrimos en la mejor época del año, así que esperemos que explote de gente y, y nada, queremos, hace muchos años que, que no hay un lugar para, para bailar como como había cuando era chico, así que la idea es, esa, es lo, lograr un lugar con mucha diversión, con juegos, con con sorpresas, con premios, con interacción con el en tiempo, con shows. Eh, tenemos ganas de que de que la gente se divierta, como se divierta antes.